para que parezca verdad. Caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, hola, feuchas, chiquillas, buenas, muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos otro viernes más. Ni menos, ¿eh? y a primavera. Bien. Que pues pasa con la primavera. <risa> y a primavera, joder, pues es primavera, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Pero lleva, llevamos unos cuantos días ya de primavera, ¿no? Sé, ¿no? Sé, pero ah, hay que vale, vale. Decirlo para saberlo. Casi porque, bueno, un mes, sí, es verdad, por si acaso habíamos olvidado, total, sí. Total, hay que, razón, que recordarlo. Bueno, a ver, vamos a ir con la agenda que hoy estamos muy apretadas de eso, eh, tiempo y espacio una, temporal. Una relación con la apretaduría tenemos esta semana porque, vamos, menudo programa, vamos a tener a una víctima víctima, o sea que no ha venido nunca, lo cual eso, es una, una primicia lo que nos va a traer... Eh, nuestra víctima Luego tenemos una llamada telefónica Que nos va a dejar apantanadas ¿En dónde? En, en Vitorial sí. ¿Es que no, sí, Esto sí. ya nos vamos a nuestras radios no, esto, no esto, ya, esto no puede vamos. ser Y la próxima te, cuba y luego tenemos la segunda <risa> la, parte de, del, del relato mini de terror algo de Inés que de eh, un marido, ¿cómo se titulaba? un, un marido, marido perfecto perfecto, ah, perfecto. Sí, o, o, sí, no, perfecto. sí, sí, perfecto, perfecto perfecto entonces bueno, pues aquí estamos bueno, pues empezando un poco con la agenda free Eh, deciros, eh, vamos a empezar con algo dulce porque a mí estas cosas de, lo, de la dulzura eh, se llaman los dulces del convento y es en el Museo de Arte Sacro de Bilbao eh, ¿Pero regalan tú, los dulces? ¿Regalan los dulces? No, pero Pregunto. los puedes ver gratis eh, bueno. o sea, <risa> luego sin comértelos ya cuesta pero <risa> verlos, nada <risa> entonces tú puedes ir al, a este a este museo y a este claustro y los días 27, 28 y 29 de mayo va a ver los conventos del Dulce de 10 a las a las 8:00. Ah, bueno, es de mayo. Y yo pensaba que era de abril. De mayo, no. Bueno, no. No. El que viene lo volveremos a repetir, pero vale. bueno, lo dejamos. Vale. Para que bueno, vayan abriendo boca. En el, en el Instituto Francés, en el Instituto Francés el este miércoles a las 6 eh, de la tarde eh, pone eh, ah, eh, la vida eh La vida y rien del otro. De los... oh, oui, sí, porque no no sé cómo no sé cómo traducirlo. La vida y nada del otro. Sí, no sé. De cómo... Sí, los los tabernies es en Bilbao Arte, es a las 6 de la tarde y es el, el día 27, que es miércoles, exactamente. Bueno, el jueves, el jueves 28 de, de abril, no de mayo. De Madre abril. mía, de, yo, y yo y yo ya poniendo los dulces y ya poniendo las sí, marquesetas en la nevera. Sí. Entonces, en el Museo de Reproducciones también a las 6 de la tarde están Las cuatro mujeres de Villa Ariadna. Es una es una obra y su contexto y la da Isiar Martija. Entonces, bueno, es una charla, es una charla sobre arte, es una charla sobre Las cuatro mujeres de Villa Ariadna. A saber, pero hay, habrá que ir para ver, gratuito totalmente ¿dónde es? En, en, en el Museo de Arte de Reproducciones aquí en San Francisco en, uh -huh. que hace esquina a la Plaza Santa, Santa María ¿se llama? Sí. vale, pues, es. pues estupendo bueno, ya tenemos esto a ah, bueno, el jueves ah no, también es el miércoles es, pero esto es a las 7 y media eh, en, el, en la biblioteca de Videbarrieta están eh, las paradojas temporales en el cine de ciencia ficción sí, empieza, el fan, el sí, empieza el fan este es el pre el cine fantástico y eh, habla un poco sobre el, el elemento del tiempo en el cine de ciencia ficción que me imagino que ...que siempre alguna película... ...yo no soy muy aficionada al cine de ciencia ficción... ...pero reconozco que el tiempo... ...es una de las cosas que a veces más distorsionan... ...y a veces no sabes si están presente ...en pasado o en futuro... Oh, uh -huh. ...y de pronto una cosa que... ...que, que, que era o que es... ...no, no es... ...entonces bueno, pues estamos, estamos en eso... ...y ya para terminar... ...voy a hacer una... Eh, ...autodefensa inteligente para mujeres... Eh, eh yo creo que no es gratuito, pero estoy segura que no es muy caro. Creo que la autodefensa para mujeres es una herramienta personal para para, para vivir, para vivir con más con menos miedo, con más mmm, ...capacidad eh, ir para estar en la, en, la, en la calle, dentro y fuera de casa... ...desgraciadamente es una cosa que las mujeres necesitamos... ...y que nos da nos da una cierta seguridad... Eh, ...no solo psicológica sino también física... ...entonces eh, hay información y inscripción... ...voy a dar un número de teléfono... ...hay un, un taller el 1 de mayo, otro el 5 de junio... Y otro el 3 de julio, pero bueno, eh, eh, pensar para el 1 de mayo. La, la información en la inscripción es en el número 605752524 Y la persona con la que tenéis que hablar se llama Inma. Muy vale. Y es un taller de autodefensa, autodefensa inteligencia inteligente, inteligente para mujeres. Exactamente. Ah, vale, vale. Entonces, yo, me, yo me quedaba aquí para te difusas. Sí, yo sí. no me había enterado, vale. Pues nada, sí, sí. entonces eh, apuntaros, y, si queréis vais a pasarlo muy bien. Realmente se si aprende mucho, eh, se consigue por lo menos un, un estimular la seguridad personal, la seguridad de tu cuerpo y la seguridad de, de, de estar en la calle. Entonces nada, adelante. Pues muy bien, vamos a pasar con un poquito de música, ¿no?, para ir recogiendo notas. Y, os nada, os voy a poner una cantante brasileira que se llama Silvia Torres. Esta mujer que ha cantado también con Carlinhos Brown, eh, reivindica la música brasileña y la canción de la emoción y de la verdad. Eh, empezó a cantar desde niña... Y combina además de, de, de, de, de la música, lo combina con un trabajo social que coordina clases de música para los niños pobres... ...y de el Salvador de Bahía... ...o sea que aquí la tenemos... ...tiene una voz preciosa... ...y espero que os encante... ...el brasileño la verdad es que da da como voz... ...me parece que es de las mejores... Eh, ...o sea que... ...¿cómo se dice?... Sí, una, ...una sonoridad... ...una sonoridad el tiene la ...pues vamos a disfrutar de Silvia Torres... Tup tup team down top. Tap tap tap ji ang zo. Tap tap ji ang zo. Tup tup team down top. que tá bonito, tem que dar cura ao espírito. Tem que saravar. que como ya os ha comentado Manuela, se llama Eider de Dios Fernández, es historiadora. Buenas tardes, Eider. Buenas tardes. Y bueno, va a hablarnos de un tema bastante interesante, aunque nosotros hemos, comentado, hemos hablado bastantes veces aquí del tema de, de, de las empleadas de hogar, pero en este caso va a estar referido a las... Mmm, Mujeres de hogar en el, y el catolicismo. En el franquismo. En el franquismo, sí, sí, sí. catolicismo... Entonces, bueno, pues no bueno, sé cómo se primero? llama, cómo se llama la, la, la todo, el, todo todo eso el estudio es tesis, que ¿no? estuviste haciendo durante siete años. Sí, que espero, que espero ya en, entrega el próximo mes. Ah, no lo has entregado todavía. No, no es que eso es lo gordo. <risa> que es doméstico, servicio Sí, en el segundo franquismo? No, en realidad ah. eso igual es una estás viendo alguna comunicación, algún artículo que entregas. Seguro. Eso, pero en, pues se llama Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar, género, clase, identidad a través del servicio doméstico de 1939 al 85. y Lo llamé así o lo hemos llamado así porque en ese periodo yo creo que se reconocen tres figuras diferentes. Una la de la sirvienta que corresponde con el primer franquismo, luego la empleada de hogar porque... Y en el segundo franquismo empezaron empezar un movimiento muy bonito de, de lucha dentro de, de, de la, de la Hawk, que es, pues es una organización sí. de origen pues su cristiana y la y la tercera parte que viene de la transición a hoy en día que creo que es la de la figura de la trabajadora de hogar en el que ya se mezcla la Eh, la identidad de, de clase con la feminista también ¿no? Oye, a mí de lo que he leído eh, haces como tres partes bueno, por lo menos eh, lo que yo hasta donde yo llegaba a leer que eh, ha, sido ha sido poco ha poco en relación con lo grande que tiene que ser tu texis eh, a, había como una división entre eh, las empleadas de hogar o el servicio doméstico En el, en el catolicismo, luego en el, en, el en la sección femenina, ¿Sí? y luego ya la última esa a que no llega aún. Los, <risa> bueno, pero di sí las características de quería, cada uno. Yo quería empezar un poco por, por, por eso, que hicieras un poco la, la diferencia que había, como lo veían <risa> el, el, el catolicismo, claro. eh, la sección femenina... Y luego Y las juventudes católicas, las ¿no? Juventudes que las juventudes católicas, poco eso es, sí, que eran pues, no sé es así. Eh, yo creo que después de la guerra civil eh, se da un proceso de, de... Bueno, yo lo creo y creo que lo creemos casi todo el mundo, ¿no? Un proceso de represión de... Bueno, no lo creemos, lo sabemos, <risa> constatado. Pero que... En, de, y de reeducación, ¿no? De esas clases subalternas y de... Y de Y de la gente que creen que, que han hecho que, que que se consiguiera la república y que se, bueno la república se llegó por elecciones, como todos sabemos, pero bueno. Eh, que, bueno. <ríe> pero un proceso de represión en el que también se va a educar a la mujer pobre. Y entonces una forma de reducarla y de someterla, aunque no me guste esa palabra, es también el servicio doméstico. Y durante el primer franquismo hay esa idea de, de, de reeducar a las jóvenes, ¿no? Eh, y a partir de entonces ese discurso se abandonará un poco. Eh, y como el ser eh la República había regulado el servicio doméstico, lo había duró muy poco esa regulación, pero lo había considerado como un trabajo más, la CNT y la UGT las habían les habían dado la posibilidad de sindicarse y llega el franquismo y dice, "No, no, el servicio doméstico es como una especie de familiar, es una sirvienta familiar especial, entonces no se debe regular laboralmente. Entonces les quitan todos los derechos que como trabajadoras les podrían corresponder incluso los, los beneficios asistenciales no, no tendrán ninguno hasta el 59 porque se cree que es la familia quien si se pone mala le, le tiene que llevar a o sea, sería la, como la hermanita pobre no eso un poco es. así la felnicienta pero claro ya sabemos que pues eso depende de la familia etcétera entonces como están en esa en ese desamparo legal pues le, muchas organizaciones de la iglesia eh, tendrán su, su, su espacio de, de, de poder o de, de reunión a través de ellas y también la sección femenina por otra parte. Pero sí que existen diferencias dentro que, que quieren que el servicio doméstico siga siendo pues parte de, de la familia, pero hay diferencias porque eh, eh, las falangistas a lo largo del tiempo serán más favorables a la mutualidad y luego incluso a la sindicación de las de las sirvientas porque que, que lo llamarán ellas e irán modificando su lenguaje a decir sirvientas, a empleadas de hogar, incluso irán ...obreras del hogar y pues pues la sección femenina fue una organización un poco extraña... ...que lo mismo podían pues eso reprimir muchísimo a la mujer... ...pero a la vez ellas eran como mujeres liberadas, trabajadoras... Claro. ...y sí, sí, era esa entonces en cortina. sus documentos se notan pues pues a veces dices ¡uh! ¿no? ...qué cosas más raras, por una parte están diciendo que es parte de la familia... ...y por otra parte están hablando de que se tienen que sindicar ¿no? en eh, las corrientes católicas tradicionales porque luego cambia un poco como eh, son pues es la idea tienen una imagen de la sirvienta como la Virgen María, algo así ¿no? y muchas veces se repite ¿En qué sentido? Eso es más? al principio, ¿no? Eso es, ya, sí, eso es en el tema con el, con el catolicismo La iglesia, sí, la iglesia. Sí, Una madre virginal, que es muy importante es. Porque ah, sí. es una especie de celibato laico Y quieren que se quede para toda la vida ¿no? Durante ah. el cuidado de una familia Y eso es a la madre virginal que se es abnegada Hacia los niños de la familia ¿no? Y que, que claro, que no reivindica nada Que todo lo que venga pues lo va... Sacrificada, lo va claro, caro, sumisa, no? de todo. Caro. Que va muy de la mano de esa imagen de, de la mujer sí. del primer franquismo, ¿no? Mm. Pues es como el exponente máximo. Es como... como Ya se abandona esa idea de que es el enemigo el enemigo pagado. Después de, de la República había esa idea, ¿no? Que, que eran las de en muchos casos de los señoritos falangistas, etcétera, abandonan eso y acogen la idea de que es una especie de, de virgen. Pero a la vez cuando ibas atrás algo, cuando cuando lo haces como algo tan sagrado, ¿no? Es como que le quitas agencia a la propia persona, es como si una figura tan tan tan santa, tan virginal, tan De todo que al final no tiene no, no tienen derechos ni no tiene nada. Y entonces es bueno, cuando... Bueno, es que de hecho era así, vamos. Era o sea, así, no tenían sí. ningún derecho. Trabajaban en la casa, vivían en la casa, y, pero no eran nadie. Y a cambio, en la primera parte del franquismo, eh, muchas veces a cambio de la comida. O sea, de sí. nada más. De, de la comida Comería y la cama. Y, dormir, sí, y punto. Sí. Y ya eh, a partir del segundo franquismo sí que cambia. Ya las mujeres que van a acudir al servicio doméstico ya lo hacen... Ya no es como el... bueno, espera, espera un poco, sí, sí. porque de ahí pasamos a la sección femenina, ¿no? Sí, la sección no? femenina es la que va a ir cambiando un poco de discurso. En aquella época, en el primer franquismo va a estar dentro de la familia y ya está. No sí, Lo, uh -huh. no, no no van a pensar. sí que a veces van a decir, pues igual hay que hacer una mutualidad, pero tampoco consiguen sacarla adelante porque entran en una contradicción, si quieres meterlas dentro del régimen asistencial tienes que regular algo, lo mínimo que sea, ¿no? Y entonces si regulan, creen que ya pierde esa ciencia familiar y, y van a estar así durante muchos años de su historia, de, de no saber qué hacer Bueno, ¿no? crean una especie, por lo que he leído, ¿no? Una especie, la sección femenina, bueno, la sección femenina, no, en este caso ya el régimen un montepío Sí, que esa instancia es de la sección femenina Eso es y lo que les va a dar va a ser una, eh, un, un régimen asistencial que va a ser menor al que al resto de trabajadores y trabajadoras. Sí, eso es un lastre que llevan sí. hasta ahora. Sí, de hecho, sí, además sí. es verdad, ahora ha habido problemas con las mujeres mayores porque hasta como no estaban en la seguridad social y no tenían las que estaban mm. en el servicio doméstico eh, que son la mayoría, por ejemplo, de mujeres de ahora de, de a partir de los 65 años bueno, ahora sí. no, pero De que tienen ahora 70 años o por ahí, que estaban en eh, que no podían cotizar porque eran trabajadoras del hogar y, y, y al final le reconocen a, eh, la, lo que cotizaron, en bueno, lo que pagaban esa morrayada que había del Montepío, se lo reconocen y si tenían 7 años es lo que luego les dan el SOBI, que es lo que sí, se sí. llama ahora. Que son 400 o 500 euros, vamos, que sí, tampoco que... es que sea gran cosa, pero bueno. Pero bueno, cuando se lo concede, la, las mujeres que he encontrado es como como una alegría que... Tremenda, sí, sí, sí. Pero eso tendría que ser súper duro para esas mujeres en, en aquel momento e incluso antes. Pero además es que habían vivido una guerra, que bueno, pues eh, había estado la República y demás... Y, y simplemente por contraste tenía que resultarle súper complicado, sí. ¿no? Aunque, bueno, muchas venían de, de los pueblos, ¿no? Del aspecto mm. rural, ¿no? Lo triste, bueno, lo tri sí, yo creo que es lo triste. Es que ellas eh, lo ven como normal. Es decir, era tal la pobreza, que es que igual hoy en día cuando hacen una revisión de vida sí que pueden cuestionar un poco a la madre a la hora de poner de ponerla a servir, ¿no? Incluso hay algunas mujer que, que dice, ¿no? sí, muy jovencitas, algunas con 7 años, sí. y con una edad muy muy temprana, pueden decir, me echaron a servir y pueden sentir como cierto resquemor pero por otra parte, cuando sigan contando la historia, es que no veían que podí otra opción, ¿no? Creo que lo naturalizan, ¿no? Que no había más opciones en general para las mujeres pobres. Sí, yo he conocido alguna mujer en ¿eh? los pueblos Que es verdad que claro, a mí me han dicho hoy sí. a los siete años fui a y me llevaron a aquella sí, casa pero con sí. lo que dices como normalizado en aquel momento sí, sí. a la bar y de todos claro. no sé si sí. sí. incluso hay a veces que van a casa de un familiar de una prima o de, de, mm. de que la tenía más de posibles la madre, sí. uh -huh. pero el trato sigue sí, siendo igual incluso claro. peor no uh -huh. es la idea de que también las relaciones familiares cambian y es una idea de, de, de... hay una película italiana que se llama Padre y Patrón que es como... es un pastor que su, que su padre es pastor y como... y es a la vez su jefe, ¿no? y es una relación compleja, pues mis mujeres a veces se da ese caso, van a servir a donde la prima de Asturias y, y trabajan como cualquier otra, incluso más, porque... De todas formas también... En por el tema o sea normalmente eran gente pues que no tenía ningún tipo de formación ni sí. nada al revés y entraban súper jóvenes lo que estábamos hablando ahora pero que tampoco o sea ni cuando con el catolicismo ni con la sección femenina o sea se preocupaban en ningún momento de, de, de que esa gente pues aprendiera a leer a escribir pues, o, bueno no sé pues mira, o, bueno había, tener alguna enseñanza o algo así había cursillos no le ofertaban una serie de cursillos Eh, pero muchas de mis mujeres dicen que, que en realidad lo que te enseñaban era ser mejor sirvienta, más que ellas iban sí. con, con la idea de, de querer aprender algo más. Para estaban las de femenina, ¿no? Sí, sí, para coser, lavar es. y bordar. Y al final dicen, es que me, me acabé saliendo porque para que me enseñen a planchar mejor o eso no, no me interesa, ¿no? O se aprovecharon un poco de la inquietud de, de esas mujeres, pero en eso se nota más en las que empiezan a servir a los 50. O sea, a finales de los 50 hay como un cambio de modelo de mujer, ya no son las mujeres de antes, ya se encuentran en las revistas dedicadas a clase media, se nota, y en, en, y en las mujeres trabajadoras también, no que quieren ser algo más. Y entonces ese querer ser algo más se aprovechan pues esas organizaciones para ofertar clases, pero luego ya se dan cuenta que no que no se corresponde con la idea que ellas tenía Sí que es cierto que, que en la sección femenina entrevisté a una mujer que estuvo en, en una... en un, Había un, residencias de la sección femenina, en Bilbao había una en, en la antigua calle José Antonio, ¿no? Y en esta sí que se daba la opción de sacarse el graduado escolar Y también el servicio social que era como la misma bueno, para que yo era como obligatorio ¿no? yo... para no, las no. pero era, era para las bien, que... pero quedaba bien si lo hacías así ah, sí. era obligatorio para para las mujeres que, que tenían una que querían hacer una carrera ¿no? sí, sí, parajar sí. sí. al extranjero o sacarse eso. el de conducir que decir era era obligatorio para las mujeres que querían ser mujeres modernas no Eso y a mí el hecho de que, que ellas se plantearan, pues os damos la posibilidad de poder hacerlo, es que ya no veían a las sirvientas de la misma manera que se habían visto años atrás, ¿no? Y que ya notaban esa inquietud de, de, de querer ser algo más que dicen ellas. Aunque no abandonen el servicio doméstico, pues hacen aprovechan sus ratos de tarde para sacarse el graduado escolar. Muchas de ellas es que... Las eh, también en términos sí. son ¿eh? Sirvientas. Sí, sí. Es como súper sí. despectivo. ¿eh? utilizando. Sí, sí. sí, Se sigue utilizando. Y, y chacha, que es igual. Claro, peor, chacha, o sea, criado, vas a servir o... Sí. Sí yo pues cuando sí, trabajé en la casa tiempo. yo me llamaba técnica del hogar o sea, que, que, claro <risa> chacha no sé qué, yo lo, de chacha no sé de dónde vendrá lo de, de muchacha claro pero ya pero, pero o sé sea, a mí me parece mucho más ofensivo sirvienta es como, no sé pues, sí, de... sí. y luego es, es bonito porque luego en los 60 eh, a partir de la hock eh, Bueno, ¿cuál sí. es la labor un poco de las Job? Pues es... Tú de sobreras católicas, ¿no? Sí. Una... esos eran como los de super de la iglesia. Eso es. Por sí. de alguna manera. De los radicales, los rebeldes, los rebeldes de la iglesia. Rebeldes sí, la iglesia. la verdad es que el papel de la JOC es que, vista de hoy en día no como parece, como parece como muy retrógrado y en realidad no lo fue, porque la JOC formó parte de la de, de la estrategia del entrismo que se llama, ¿no? Que era formar parte de las comisiones obreras. Sí. Que fue una unión de católicos y comunistas para intentar entrar en el sindicato vertical no y desplazar a los falangistas que habían copado esos puestos mm. desde toda la dictadura. Entonces, yo en la JOC, en, en cuanto respecto a empleadas de hogar, yo eh, tengo como tres etapas. no Una primera etapa que está muy ligada al cristianismo, pero... Mm. Pero es no tiene nada que ver con el modelo de, de, de mujer que habla acción católica o el Opus Dei. El Opus Dei o acción católica de entonces la relaciona con la Virgen en parte por esa por esa humildad, abnegación. Y en cambio la Hock siempre dice, Cristo no te quiere ver así o... Eh, libérate de esa iglesia que sirve para alienarte porque son conscientes que en la propia iglesia había incluso misas para sirvientas antes de las de las de, de, de las misas generales Entonces, libérate de esa iglesia cristo no te quiero ver así usa el ejemplo de cristo revolucionario para reivindicar tus derechos no en esa primera etapa es como de dignificación y de y de defensa ultranza, ¿no? Y entonces empiezan a decir que tienen que ser llamadas empleadas de hogar. Y cuando sale en el periódico alguna crítica o pues es que las chachas, que era muy bastante común que alguien de, de clase media o alta enviara un artículo a una, a un periódico hablando de cómo está el servicio, ¿no? Ya. Y entonces dicen que hay que contestar siempre. Eso una es como muy dignificadora. Y en una segunda etapa esa presencia de Cristo y de Dios ya se reduce muchísimo y es un discurso muy marxista, pero incluso marxista eh, radical. Y, y entonces elaboran un plan que lo que quieren es, yo lo llamo la fase utópica, porque lo que quieren, visto desde hoy en día, porque lo que quieren es que se extinga el servicio doméstico. Entonces preparan un plan. Primero tenemos que hacer que tengan una, una regulación laboral. Que la consigan a través de firmas, etcétera, etcétera. Y así el movimiento obrero las va a mirar, de, las va a tratar de tú a tú. Porque ese era otro problema. El, el, eran obreras sin serlo, porque el movimiento obrero no sí. las consideraba como tal, no, ¿no? De hecho, no se las ha considerado. Y de hecho, en día hay problemas con ello. Entonces, que consigan una ley, ellas se sentirán orgullosas de ello. Y a partir de ahí, luchemos por la extinción del servicio doméstico. Luego ya hay otra tercera etapa, que es ya en transición, la JOC pierde muchos militantes. Muchas de las mujeres que habían sido militantes de empleadas de hogar en la JOC, eh, resulta que en la JOC se han radicalizado Estamos muchísimo. hablando de los años y es, es, 60 y pico, ¿no? 70, 70 y ya empieza el, el transfugismo, que yo lo llamo. no empiezan Mujeres que han, que han estado de militantes y empleadas de hogar en la JOC se van a la fábrica, porque creen que desde ahí se puede hacer mejor la revolución y te lo dicen así cuando las entrevistas, ¿no? Y, y también a, a otros partidos políticos, eh, bueno, a partidos políticos como tal, que la JOC no lo era, ¿no? Que pueden ir, en el caso del de País Vasco, al LKI, al MK, a, al PC, eh, es como que la JOC se les queda corta, ¿no? Y hay un momento que ya dicen, no, es que cuestiono hasta mi religiosidad, Claro, porque estaba muy asociado al, a la iglesia sí. también. Que por otro lado, claro, lo que lo que dices, ¿no? En los años 60, es verdad que tenía mucha fuerza. Yo sí, que soy sí. de un barrio, de Ocharcuaga, allí ayudó y estuvieron también, es verdad, ayudando bastante a los obreros cuando hubo unas manifestaciones. Sí. Cuando la demás, huelga de la bandas, andas, de sí. gente había muchísima gente que venía del movimiento. Bueno, uh -huh. en los sindicatos había uh -huh. mucha gente. Todo. Cuando ya empezaban, vamos, cuando estaba el movimiento... Obrero mm. en plena, pero bueno, sí que es verdad que luego se fueron lo que decías sí, tú, se, se fueron, fueron ya marchando y al final desaparecieron. Sí. Oye, yo sí quería preguntarte, no sé el tiempo que nos queda, pero un poco, bueno, mmm, a nivel personal, o sea, tú que has hecho todas las mmm, entrevistas y has hablado con mujeres, de mm -hmm. pues eso, desde las primeras sirvientas, esas amnegadas y de todo hasta las de los 70 o por ahí. Eh, yo sí que quisiera que me contaras un poco el tema personal. A mí me da siempre la impresión de que, por ejemplo, eh, eh, hay un servilismo que incluso en esas mujeres todavía mayores que han estado en casas, que eh, al final... En realidad ha sido una especie de esclavitud o las han tenido machacadas, pero luego con el paso del tiempo cuando ellas ya han hecho su vida, tienen su casa, siguen manteniendo una no sé si lo has visto, mm. alguna cierta re relación con con todavía con esa familia o con los que pueden quedar de esa familia y hay todavía como una especie de servilismo. No sé si lo has visto. Y de, depende de la de la mujer que que haya entrevistado en esa en la etapa en, en el que él se considera el servicio doméstico como, como parte de la familia ellas en sí no lo suelen ver mal cuando es coherente quiero decir cuando dicen te voy a tratar como una hija y como a una hija saben que no la trata ¿no? pero tampoco les hacen los desprecios que le, le puede hacer otra familia ¿no? entonces eh, cuando es así cuando han tenido un buen trato, Sí que yo creo que, que, que después hay muchas que han manteniendo el... relación, van a presentarle el primer hijo que tienen o el segundo o les invitan a la comunión o tal, pero hay otras mujeres que tienen muy claro que no tienen nada que ver con esa familia, que han estado para lo que han estado y, y cortan el, el, el, cordón el cordón muy fácilmente ¿no? es, es depende de, de la experiencia que hayas, que hayas tenido ¿cuáles son sus con las que tú te has entrevistado cuáles son sus sentimientos por decirlo de alguna forma o, o si han sacado algo positivo de, de, de esa de, bueno no sé experiencia no iba a decir porque eso no es una experiencia eso es un estado de necesidad y no te quemas narices pues eh Es una pregunta con trampa quiere decir porque al principio cuando empecé a investigar que empecé en el 2009 no sé si era porque todavía no se notaba la crisis ok y que creíamos la crisis económica y creíamos que, que, que éramos la bomba y que todo el mundo era clase media y no sé qué me costó mucho encontrar mujeres que quisieran hablar de esa experiencia Aún habiendo muchas mujeres que habían vivido en el servicio doméstico, ¿eh? Y creo que es por la vergüenza de haber estado sirviendo. Entonces, con las que accedieron a, a, entre, a entrevistar... Que esas, serán mayores, ¿no? Pues como usted, desde el, desde el 39 hasta el 85, pues tengo casi de, de todas las edades, pero... ¿La mayor, mayor, qué edad conseguisteis? La mayor, mayor, nació en el 30, así que, pues, Va. 86. Claro. Vale, vale. Pero esas, las que accedieron a entrevistarse, esas o no tuvieran vergüenza o la han vencido y por eso, por eso digo que es una pregunta con trampa, ¿no? Y, y por eso se dejan entrevistar. Pero claro, a la vez sé que hay un, un sentimiento como, como avergonzante porque si no yo creo que no me hubiera costado tanto en un principio encontrar mujeres que, que se dejaran entrevistar. Sí, no. yo creo que sí hay un sentimiento de no. eso de que, has, de que has estado trabajando en una casa y es como esio sirvienta. Entonces dices, a mí no ma... yo por ejemplo sí que he visto gente que dice que no perteneces a, mí... a la clase aristocrática, eh, no, que aristocrática <risa> ni nada, ni siquiera sí. ni... incluso en, eh, yo sí que he visto que co... entre misma clase obrera, ¿eh? O sea, el hecho de decir, a mí no ma... igual algunas veces en reuniones de mujeres mayores yo sí que he oído, a mí no me avergüenza decir que he sido sirvienta. Uh -huh. ¿Eh? y claro, tú oyes eso en un contexto de todas mujeres obreras más bien de clase baja ¿eh? y dices, bueno, fíjate tú dentro de esta misma clase ya la diferencia que sí, hay, era sí. como decir a mí no me avergüenza que lo sepáis ya, ¿eh? sí, sí. y sin embargo, a esa no lo dice, pero ha estado en el mismo sitio que yo sí exactamente pero tenías es que haber venido, yo te lo hubiera dicho el, el primer día jajaja ¿eh? sí. <ríe> Pero es un poco todo, quiere decir, hoy en día, por ejemplo, Charcuaga, ¿no? Que mi familia también eh, estuve viviendo en Charcuaga. Es un barrio que es un origen de un barrio chabolista, ¿no? Y eso mucha gente no se ha podido olvidar, pero tampoco lo quiere compartir, ¿no? ¿Os habéis encontrado ya. con gente...? Yo es que, que ahora estoy con el grupo de teatro comunitario de Charcuaga, entonces queremos sacar un poco todo eso también, ¿no? Claro. O sea, quitarnos las vergüenzas del medio, que es también una forma de reivindicar el barrio y decir estamos claro. aquí, ¿no? empoderarnos decir y, y bueno, pues es sentir viene... orgullo, sentir claro, dignidad y sentir capacidad para para decir, que lo, eres, eres, eres, lo que eres. No no Las ni siquiera tenían dignidad, o sea, dignidad y sí tenían lo que sí, pasa, lo, no, lo que lo que sentían es que eh, eh, no, claro, eh, que no entonces, podían bueno, el hecho ya de decir he sido sirvienta ya les parece como que no lo deben decir porque es como algo Ma, o sea y que no les ha gustado igual no han tenido buena obviamente. experiencia, la quieren olvidar tampoco les parece que sea una Yo cosa la que hay eh. a mí me han contado historias de casas donde estaban de auténticas barbaridades eh. luego en la entrevista igual me lo cuentan a la forma de En la, en la entrevista previa o, o, o después me pueden contar historias más escabrosas claro. que las que me cuentan en la, en la entrevista, en parte se lo oí una vez a Dulce Chacón también, ¿no? que dijo sí. que que las historias más extremas no las había recogido por miedo a que no las sí, creyera. Seguro. Y yo creo que también pasó un me pasa eso con, con las mujeres que entrevisto. Que claro, el... porque sí. cuando ya ven algo que va a ser para o que las estás grabando... Pues dirá, bueno. Te lo cuento después. Eso. Bueno, pues ahora pasamos un poquito a, a la música, querida. ¿O a qué vamos pasamos? Vamos a terminar ya con Eider. Como ya terminamos con tarde, Eider. Qué pena, Eider, tienes bueno, que volver. ¿eh? Pues yo encantada. A ver, para dicho, contarnos ya historias. ¿no? O sea... Sí, yo aprovecho para si conocéis, si alguien, conoce, si alguien me oye, una mujer que quiere que quiere ser entrevistada, yo ¿Pero ahora de qué etapa estás haciendo? De cualquiera, yo, es un tema que me... Que le ha apasionado apasiona. y que le está agarrando. Vale, no te preocupes que ya te diremos vale, de alguien. Sí, bueno, sí. sí, hoy mi madre tiene 86 años, que igual te puede contar unas cuantas cosas interesantes. Y ya estamos bien. Pues sí, los últimos años sí, la verdad es que te puedes creer... Y en León creo que también, antes de venirse aquí, Ah, pues entonces tengo que conocerla. Claro. claro. <risa> pues sí, sí. Bueno, estamos en la 97 vez? y somos las feuchas. Bueno, Hider, pues nada, un placer haberte tenido. Te esperamos Nos vamos a hacer un poco el test, que tal la ah, bueno, bueno, ver. Sí? Hacer, aquí. A ahora, ah, eh, vale. nosotras. ¿eh? Eso le pues? preguntaba a ti. Bueno, Eider ¿Tienes las camas sin hacer y pelusas debajo? Sí Muy bien, directamente ¿Has hecho alguna vez un simpap? No. Eh, no sé, Vale, vale, vale. Si se te aparece a la dina Y te concede tres deseos, ¿qué le pedirías? Oye, eso es muy difícil, igual primero que me haga la cama No <risa> Ay, no, es que me sabe muy mal eh no hacer la cama, pero lo, lo tengo que lo tengo que reconocer, he sido como muy ma, me han contagiado mis mujeres, ¿no? Esa obsesión por la limpieza, pero ahora que estoy ya que entrego la tesis, pues si sí, os digo la verdad, tengo tanta cantidad de papeles en todas partes que lo que menos me, me preocupa es la casa ahora Pues muy bien, pero bueno, si se te aparece la Dina que Después, pues no, voy a decir que te haga la cama? Archívame todos los papeles Por favor <risa> Bien <risa> ordenado eh, no, no sé, es que podría así como, Tú como pide desastruir. lo que quieras Que para eso es Aladina Bueno, quiero que la gente tenga como más concienciación Sobre todo, sobre su memoria Y sobre, creo, pues eso, lo de Charcuaga No hacemos eh, ningún favor Ni a nosotros mismos, ni a la dictadura ni, eh, Olvidándonos de eso claro ¿no? que sí. Sí, de, sí, de acuerdo mismo que Jos, si mi padre ha vivido en una chabola eh, y tenemos ese pasado tan reciente, ¿por qué no nos cuesta tanto ponernos en la piel de los refugiados, por ejemplo? no Muy bien. Creo que que, que, que es muy, que, que somos muy empáticos, en sí. realidad, los seres humanos y se han descubierto las neuronas en espejo, ¿no? Pues entonces, pues no que, sé, se note. que se note, sí. Algo de chicha. A ver, ¿qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar, eh? pues qué legal, no. sé qué no sé qué decirte, no sé. Mí, vi una película una vez de Julianne Moore en un ascensor eh, a una mujer que llevaba un abrigo de pieles de visón, con un spray le ponía una una X o algo así, pues yo me imagino que, que me, me impactó y yo creo que quemar alguna tienda de pieles o, o piel. muy bueno, muy bueno. Muy bueno. De lo mejorcito Eso que es, se ha dicho ¿Cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? No, yo soy muy convencional No no soy nadie ¿eh? no, no, no Bueno, aparte de la cama es sofá. sofá ¿Te arrepientes de haber de no haber hecho alguna cosa en tu vida? Ojo, yo creo ves... que me arrepiento de todas, ¿no? No sé, es como la frase de cerrando no hay nada más bello de lo que nunca existió, lo que nunca me atreví a hacer, pues pero no es lo más bello, es como... ¡Joy! ¿Por qué no lo he hecho? Pues, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la idea de... No sé si vi Indiana Jones y le vi una parte súper romántica y dije... Pues quiero hacer historia para, para excavar, ¿no? Y para ser ah, arqueóloga. Y al final no he hacer eso en la vida. Yo, bueno, todavía te queda tiempo. No te queda yo? mucho. <ríe> bueno, Eider, defínete en una palabra. Mmm heterodoxa o algo así no sé no sé, heterodoxa o cómo se llamaría eso inestable en todos los aspectos ¿no? que puedo pensar una cosa y la otra a la vez y puede parecer una contradicción pero igual para mí no lo es para el resto del mundo pues seguramente pues ya está, pues no pasa nada pues nada <risa> claro, muchas gracias y hasta otras? la próxima está, ¿eh? un placer <risa> y seguimos con Silvia Torres y la brasileña la brasileña un sedo solaykinu caxe y Bueno, pues aquí seguimos, eh, somos las, las Feuchas, y, las feuchas y, y, estamos la no, y estamos en la 97. Bueno, pues nada, ahora vamos a, como os hemos comentado, a hablar un momentito con Estiva Liz de Miguel, que está en un está, seminario, sí, está en unas jornadas, jornadas que se están celebrando en la Universidad de la UPV en Vitoria, y que referentes a las malas mujeres. Malas mujeres. Bueno, tenemos que decir, primero voy a presentar también un poco a Estibale de Miguel, que es una de las organizadoras, aunque es el en la Facultad de Trabajo y Social de Relaciones Laborales del País Vasco y el Foro Feminista de María de Maestu, pero ella también organiza. Ella es socióloga y trabajadora social y educadora de prisiones durante un enacadastado. Eh, Hola, Estibaliz. Hola, buenas. Hola, Estibaliz. Oye, ¿qué tal han ido las jornadas? Pues bastante bien. La gente se ha quedado contenta. Nosotros también hemos disfrutado. Ha encajado todo, todas las piezas que teníamos bastantes por ir juntando. Y una pregunta, ¿por qué hablar de malas mujeres? Que es el nombre de... <risa> Claro, pues queríaríamos queríamos por un lado eh, analizar el, el control social patriarcal hacia las mujeres tanto problematizar esto eh, y después hablar de, de eso de las diferentes problemáticas eh, de diferentes tipos de mujeres estigmatizadas y, y por otro lado también eh, analizar como lo, las tipologías ¿no? el, eh, las tipologías que funcionan en el, en el imaginario también en lo simbólico Esto quiere decir, por ejemplo, que hemos hablado las prostitutas, pero hemos hablado de su realidad y también hablamos de cómo funciona el estigma de puta como amenaza para todas. Uh -huh. y, y cómo eso condiciona nuestras vidas, aunque nunca nos hayamos prostituido ni, ni conozcamos una prostituta, por ejemplo. Sí, sí. ¿Estás ahí, Estibaliz? Sí, estoy. Disculpadme que estoy en la calle y estoy aquí en medio del tráfico. Ah, vale, vale. Me acabamos de terminar ahora. Vale, oye, una cosita, eh, en, en, lo de, en las jornadas de malas mujeres eran putas, eh, locas, presas, eh, la estigma, estigmatización me imagino que será igual que toda, para todas, pero ¿hay algún grado, o sea, por ejemplo, pues eso que se note más, que digas, bueno, es, es como peor que ser puta que, que ser presa? Pues hombre, es, es difícil, porque normalmente además se suele juntar, varias situaciones, ¿no? Sí, uh -huh. eh, pero bueno, quizás eh, simbólicamente el, eh, pues la puta es como la que encarna la, la maldad, ¿no? Eh, sí. Tradicionalmente y ese estigma funciona mucho. Luego, bueno, pues decimos que eh, también siguiendo a Marcela Lagarde y, y su tipología de los cautiverios de las mujeres, que pues que las presas eh, pues encarnan materialmente y de manera real el cautiverio de todas yo si digo que diría la antropóloga eh, y son la amenaza también no si te portas mal si delinques vas a entrar en la cárcel sí. luego las locas como ella misma dice pues, eh, pues también eh, encarnan esa irracionalidad de las mujeres porque la racionalidad es un constructo está construida desde el, desde el modelo masculino Mm -hmm. Oye, el tema, las locas siempre ha sido como, no sé, me parece a mí igual de las que menos se ha habla o es como un tipo de enfermedad mm, que incluso las propias mujeres hemos llevado más para adentro sin es, mm, visibilizar tanto Pues mira, precisamente el aponente Hichasso Martín Satiáin que ha hecho la tesis sobre el tema de la locura femenina y ha escrito un libro que recomiendo, Ni Ibera, se titula Pues ella precisamente hablaba de esto, hablaba de los silencios, ¿no? hablaba uh -huh. de una eh, historia personal de su propia vida, que había habido una su bisabuela había estado en un psiquiátrico y cómo eso había permanecido en silencio en su familia. Y entonces ella empieza a investigar en estos silencios, en su propio contexto y en su propia vida. ¿no? Entonces sí, sí, son realidades muy, muy negadas, claro, muy apartadas. Sí, porque hombre, ahí igual eh, incluso el rechazo es mucho mayor, ¿no?, por parte de la sociedad. Pues eh, eh, sí, de hecho, eh, la problemática, vamos a decir, de la enfermedad mental, como se ha comentado, y han habido también invitadas psiquiatras que nos hablando de esto, de cómo también a veces esa enfermedad mental de las mujeres es una manifestación de un malestar, ¿no?, de unos Ajá. malestares que a veces no se pueden claro expresa de, de alguna manera y, y se convierten en patología se convierten claro. en, en... entonces fíjate una, una mujer que esté no psiquiéticamente estado en un psiquiátrico que además haya sido prostituta y la meten en la cárcel vamos a mmm, Bueno, pues no sería la primera vez que se han dado situaciones de ese ah, tipo, no, no, ¿no? ya claro, pues, pues si es que Valid... como personas... Exactamente, ¿no? No sería la primera. O sea, es todo como un proceso, como... Porque, bueno, ahora no vas a la cárcel por prostituta, pero hasta hace no tanto podías perfectamente ir a la cárcel por prostituta y eso ya te llevaba... Y, y si has entrado a la cárcel y, eres un... y te has prostituido, pues el estigma es mayor, ¿no? Si eres eh, expresa... Claro. Y te has prostituido, no Oye. Bueno, No siempre tiene por qué coincidir sí. porque hay prostitutas vamos a decir que tiene una vida más o menos normalizada dentro de lo que pueden ocultando que son prostitutas pero pero sí que es verdad que muchas veces hay muchos contextos de exclusión social eh, extrema muy fuerte en el que en el que se, se cruzan mucha, mucho tipo de exclusiones y de estigmas para las mujeres y a veces se convierte también en una rueda ¿No? Sí. como que va engordando una bola de nieve uh -huh. de que las mujeres no no no pueden salir y también claro, la propia eh, el propio daño subjetivo el propio daño psicológico que, que produce esos estigmas también impide salir de esa rueda uh -huh. oye más o menos eh, bueno aparte de esta visión que vemos que no es que sea negativa que es la realidad de, de, de todas eh, se han aportado en, en la jornada que habste librado algún tipo de bueno de, de solución o de ideas para intentar eh, acabar con esto de malas mujeres bueno, pues sí, se ha en muchas ocasiones de, de la eh, el enfoque de género que hacía falta por ejemplo en el ámbito médico eh, psiquiátrico eh, de bueno, pues de, también de, de criticar o, o plantear, replantear, por ejemplo, cómo se entiende, la hemos hablado también, las eh, discapacitadas, la discapacidad y cómo se entiende a las mujeres en eh, discapacidad. Entonces, también supone repensar lo que es la normalidad, ¿no? Pensar mm -hmm. lo que es la normalidad. Y, y yo creo que uno de los mensajes que me quedo, que se han, se han comentado en algunas ocasiones, ha sido el tema de la solidaridad entre mujeres, ¿no? El romper esta... ...oposición entre las buenas y las malas y empezar a mirarnos más allá del estigma. Ya. Lo que pasa que también igual es un poco difícil, ¿no?, contactar con ese mundo, con esos mundos, te quiero decir. Bueno, eh, tampoco tanto en el sentido de que en un momento dado podemos pasar por una calle donde hay prostitutas... ...y de hecho nuestra compañera lo que sugería era, pues... Eh, mirarlas a los ojos saludarlas ¿no? nos encontramos con mujeres con una discapacidad en, en la calle ¿no? eh, y en un momento dado pues quizás una vecina es una expresa y eso también eh, pues podemos decidir cómo vamos a, a reaccionar cómo la vamos a tratar eh, y cómo lo vamos a comportar y luego bueno pues hay eh, entidades de solidaridad de apoyo en las que nos podemos insertar si queremos ser más activistas e implicarnos De manera más habitual ya la intervención de las aparte de las ponentes de la, del público en general ha sido ha sido alto o, o estábamos todas en escuchando eh, no siempre lo que hacemos es dejar un tiempo para que haya participación eh, de hecho pues es que además había más de 200 personas en oh. en, la, en en el aula en el que estábamos, en, eh, en el salón de actos, sí, sí. y la gente estaba muy interesada, y sí, además, claro, salían muchos debates de, de cada una de las exposiciones que había, también hemos hablado de las mujeres consumidoras de drogas, uh -huh. de los estereotipos que hay sobre ellas, de cómo se enfoca también médicamente este tema, uh -huh. entonces, bueno, pues había mucho interés, además el público era muy variado, había estudiantes, pero también había gente de... Pues que profesionales que trabajaran en diferentes ámbitos, gente de asociaciones, con lo cual sí, sí por lo menos un cuarto de hora en cada una de las sesiones hemos tenido para y Stivali, y también ha habido personas, o sea, mujeres que daron, pues que que estaban metidas en las drogas, que han sido exreclusiarias, o sea, sí. protagonistas, sí. ¿no? Sí, sí. sí, hemos tenido opción de escucharlas, sí, sí. Uh -huh. Porque además claro, eh, lo que ocurre es que como no las escuchamos Pues son claro. deseosas de, de decir su palabra y de decir su claro. realidad y de reivindicar que, que existen, ¿no? Uh -huh. Y claro, pues siendo en la Facultad de Relaciones Ábales y Trabajo Social, eh, pues es, nos parece muy importante y impulsamos eso, ¿no? Que, que, haya, que estén las protagonistas. Ya ha hablado mujeres con discapacidad y han hablado de su realidad. Eh, pues una mujer que estaba presa también se ha levantado y ha dicho pues eh, algunas cosas que quería decir. Eh, sí, sí, eso es fundamental que son las protagonistas y que porque hayan vivido una serie de situaciones que podemos denominar exclusión social en algunas ocasiones no quiere decir que no que no, no sean esos no tengan agencia que decimos nosotros, no sean no deban ser protagonistas de su propia vida y eso es muy Oye, y una cosa se podría escuchar esto, o sea, ¿se ha grabado? Me pregunto porque igual alguien está interesada en escucharlo nosotros mismos y sí, con, era posible. Todos los años colgamos la, los vídeos, eh, se cuelga a través de la página web de la universidad, nos suelen dar un link, con lo cual bueno pues lo compartiremos. También hemos cada un evento de la jornada en Facebook, entonces eh, nos pueden seguir todavía si tienen interés y eh, pues eso el, el, el evento de la jornada malas mujeres por ejemplo colgaremos los eh, los links con los vídeos de la jornada y también a través de twitter a través del twitter de sin rejas, de la red sin rejas que es una red de investigación sobre mujeres y cárceles también difundiremos por ahí vale hoy yo estoy valid pues nada muchísimas gracias Y bueno, te esperamos en mayo aquí en el estudio de las feuchas para hablar sobre tu libro, ¿eh? que hoy no hemos querido comentar nada, pero ya hablaremos más en profundidad. Muy bien, hablamos. Venga, gracias, ¿eh? Agur. Muchas gracias, Estíbaliz. Agur. No, no, no. Agur. No. Pues nada. Bueno, bueno pues, pues nada, si ha sido con Estíbaliz, nuestra... Nuestra escritora, escritora eh, se conoce que se ha quedado, se ha quedado entre perfecto, los entretelas de las calles, <risa> espiando y, y estará buscando al hombre perfecto <risa> o cual es que lo ha encontrado y por eso ha decidido pues que no nos interesa la segunda parte de pero su nos interesa, nos interesa, se la, se la volveremos sí. a pedir. Seguramente, sí, suele quedar antes de llegar a la emisora, y estamos hablando ahora no de Estivali, sino de Inés, la que nos tenía que terminar de relatar el... Además, nos quedamos la, con las ganas, yo claro, al menos me tan, quedé con las ganas de sí, saber sí, cómo, cómo termina. Sí. Y, y normalmente, antes de venir, suele quedar con las amigas de tomar un vinito, me parece que se ha alargado el vinito. El la vinito, cerveza. sí, se lo ha debido olvidar, <risa> sí, seguro. Y se lo ha debido, hay un lapsus mental. Por eso te digo, que igual es que contra el hombre perfecto, y ha dicho, bueno, para la siguiente semana... Bueno, pues nada, no, que, ya. Eh, sí. <risa> que eh, nos vamos a despedir, vamos sí. a escuchar a la brasileira o no. Sí, yo primero quería eh, hacer hincapié un poco eh, para la gente que quiera escuchar lo de las jornadas eh, ah. tituladas Malas Mujeres, que si lo buscan en, en internet, internet pues ya le van saliendo seguramente los links y demás, o sea que... Es en Gasteiz pues y en la, en la universidad, ¿no? Sí, en la UPV. En la UPV, sí, sí. sí. Pues nada, que nos vamos despidiendo con la brasileira esta, que no me acuerdo cómo se llamaba. Silvia Torres. Silvia Torres. Y bueno, pues que esto un descubrimiento y pues encantada que estamos. Y nada, que feuchas, venga. que hasta el viernes que viene, aquí con las feuchas en la 97. Y el domingo de 7 a 8, repetimos pues eh, que disfrutéis Agur. de la música de Silvia Torres. Agur, cuidaros. Tau defeito Se samba É meu defeito Queira me Perdoar É carnaval Não me tire Da jogada Eu hoje samba Até de madrugada Não existe Razão que um samba não pela minha ilusão e também minha crença ao oh, or oh. mas você é o motivo de todo esse calor inspiração de um velho dagada eu hoje sambo até e matugada não mexe em razão que o samba não vença é toda minha ilusão e da minha tença. mas é por o motivo dito de deste calor inspiração Eo bello sonyador